Estamos escuchando a Estel, esto se llama Muchacho Americano, aquí en la 106, ya comenzaron los sorteos de las quinielas, las 11 36, estamos con una temperatura de 17 grados y medio y vamos a tomar contacto con la comisaría de Saladillo, allí está el comisario Darío Almendros, que nos va a informar de las últimas novedades del ámbito policial, buen día comisario, gracias por atendernos. Buenos días a usted y a la audiencia. ¿Qué ha sucedido el fin de semana comisario? Bueno, en primer lugar, el día sábado, en horas de la madrugada, fue aprendido un joven por infracción a la ley de estupefaciente, infracción a la ley 23.737, el mismo fue conducido a esta dependencia y puesto a disposición de las autoridades judiciales, precisamente del doctor Alberto Saramone, titular de la Fiscalía en turno, Eh, ...habiendo recuperado este joven en la libertad... ...en horas de la mañana, el día sábado... ...luego de haber sido procesado por este delito. Eh, en la noche de ayer, aproximadamente a las 22.30 horas... ...se produjo un asalto en un comercio... ...situado en Frochen y Posadas... ...en el cual un joven portando un arma blanca... Eh, ...comete este delito... ...y en el que lesiona... a en una de sus manos a la propietaria del lugar retirándose y sustrayendo algunos elementos menores entre los que se destaca un teléfono celular, un control remoto y algún otro elemento eh, circunstancia que he puesto en conocimiento esta dependencia policial eh, lo que permite que el personal policial proceda a la aprehensión del causante en las inmediaciones del lugar eh, determinándose que el mismo es José Sebastián Monch domiciliado en esta ciudad, quien fue puesto a disposición de la justicia por el delito de robo calificado de lesiones graves. Uh -huh. eh, también ha quedado alojado a disposición del doctor Alberto Sarramone y permanece detenido en esta dependencia. Uh -huh. Esos serían los dos hechos que han trascendido este fin de semana, Carlos. Bárbaro. Gracias, comisario. Como siempre, muy amable. ¿eh? Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.